y eh, nosotros nos encontramos como todos los días trabajando no cierto cada vecino en su barrio en su sector digamos su terreno donde bueno de repente vimos vimos que empezaron a llegar efectivos policiales alrededor de 25 o 30 por el efectivo este donde empezaron a irrumpir en las casillas a rompir en la casilla de hecho se llevaron a un vecino detenido a ¿no cierto donde bueno nosotros viendo desde Desde, viendo el panorama no es cierto desde desde una cierta distancia empezamos a preocuparnos nosotros a reagruparnos, re no es cierto con los lo demás vecinos y bueno ya a, a, a pedir explicación porque se llevan de esa manera al vecino no es cierto donde también repito eh, realizar un destrozo en, en varias casillas donde donde la casilla si no entra el dueño está cerrada por el dueño a donde entran hace de cualquiera que entra se destrozos, no es cierto uh -huh. este así que bueno se acercaron eso con Con la finalidad de, de, de bueno de, de identificarnos y de, y de esa manera se van lo detenido no es cierto con eso mostrar una orden una orden de fiscalía donde no tenía ninguna ninguna firma no es cierto o sea nadie no se hacía responsable nadie ellos venía con una nota que no, no te, para nosotros no tiene validez la finalidad era hacer un relevamiento y se la mostraron al momento de, de tomarle los datos Claro, como te digo, era una nota, ¿no es cierto?, sin ninguna sin nadie que se haga cargo, ¿no es cierto?, ni una uh -huh. firma de, de, de un fiscal, ni de nada por el estilo. ¿Con, eh, qué, ¿Con qué cuestión se llevaron al detenido? La verdad que nosotros nos sorprendimos al ver esta situación, porque imagínate que aparecieron por la parte posterior, digamos, de, del predio, donde justo el vecino primero que estaba ahí, vimos la situación y no, no, no vimos con esa actitud ni escuchamos eh, eh, qué qué decían ellos, con qué, con qué finalidad los llevaban, ¿no es cierto? Uh -huh. Si bien fuimos, a, cuando, cuando dialogamos con ellos, dicen que al no querer ser identificados te, por una orden fiscalía los llevan detenidos. También, eh, eh, como decís vos, el, queriéndolo hacer un, un, un relevamiento, tipo de relevamiento, eh, vale recordar que, que pasó la misma situación después de la primera reunión que tuvimos con la mesa de organización de barrios populares, En aquella vez fueron al 2 de enero a medentar los vecinos y si bien recordamos este me parece que esta es la actuación que está llevando a cabo no es cierto este eh, fiscalía eh, tuvieron una reunión hace pocos días con la municipalidad de Viedma, cómo fue y creen que tiene que ver con, con esa reunión y eh, nosotros en realidad no, no podemos este, apuntar a nadie digamos pero si nos ponemos a, a analizar las cosas, es muy raro que después de cada reunión pase esto, ¿no es cierto? De hecho están jugando a, a eso, digamos, ¿no? Este, bueno, en la reunión este, se tocaron los puntos que, que, seguimos, que, que planteamos en un primer momento, donde, bueno, se, como se está viendo, como, como es visible en la sociedad, se está trabajando en, en cada barrio, ¿no es cierto? Y se está avanzando también en otros puntos, digamos, que que si bien de hecho la vemos la reunión positiva en algunos puntos este me parece que esta parte no es no es para nada positiva uh -huh. juan pablo ¿cómo sigue la situación aquí y nosotros nos vamos a regrupar eh, siempre siempre en el contexto de la pandemia no es cierto que esto agrava todo siempre no es cierto así que tratamos de, de no juntarnos de no juntarnos mucho de no ser tantas personas de hecho cortamos toda la asamblea cortamos todas las reuniones pero esto nos lleva a nuevamente a regruparnos porque es una situación este grave la que está llevando a cabo, a cabo la personal policial, de hecho, o sea, y, y enviado también por fiscalía, ¿no es cierto? Uh -huh. El fiscal que está a cargo es en su momento el fiscal que vino acá a dar la cara, en un primer momento fue el fiscal saco. Como te digo, esta esta nota que yo que la policía anda que el efectivo policial la andaban mostrando no tenía ninguna firma, o sea, no no sé qué quién quién daría esa orden.